Realmente nos sentimos muy contentos y orgullosos de tener a todos los sabedreños aquí reunidos y nosotros como autoridades queridos sabedreños hemos hecho todo lo posible para darle una fiesta a todos ustedes y homenajando a nuestro santo patrono San Juan Batista. Eh, hemos empezado desde esta mañana con el campeonato relámpago, también hemos cumplido con la premiación, tal vez saber esta fiesta patronal es el único municipio Queridos Saavedreños, tenemos diferentes números que le hemos, hemos considerado para poder festejar pues, juntamente con todos ustedes en esta fecha tan especial eh, que es la fiesta patronal de nuestro pueblo. Decía nuestro amigo eh, Vladimir Peña que todavía Savedra conserva su costumbre y sus tradiciones. Saavedra es esto, tal vez por hongo se ve un pedacito que se cruza por braza. Ahora le hemos dicho al doctor que se quede para que vea que en Saavedra es de ida y vuelta solo no solamente de ida. No, pero aquí se cruzan más de 10 metros de distancia y al rojo vivo. Quiero darle las gracias al gobernador por ese financiamiento de 5 millones de bolivianos para que pavimentemos 30 cuadras en Saavedra. Dígnelo mi saludo y mis agradecimientos. También quiero agradecer David, perdón, este David y doctor Blainil Peña esos 2 millones de bolivianos que usted Ustedes han hecho posible con la gobernación para que podamos construir otro módulo con la comunidad. Que... que Están muy agradecidos. Cuando nos reunimos le decía, Saavedra no tiene un mercado. Y me dice, Lindberg, trabaje sobre 3 millones y la gobernación le va a financiar para que tenga Saavedra un mercado. Muchas gracias, doctor. Gracias, voy a trabajar en ese proyecto de 3 millones para que Saavedra pueda tener un nuevo mercado.